yo con que me vinias y al ja yo no me acuerdo de nada, Del mismo infierno regresó Cosiaca En un carro sin placas, con la pandilla Vinimos a gastar la guaca Si no saludas que me debe plata No se hagan los maricas, los pongo a tocar maracas Veo mucha fauna, zorros viejos suricatas Pollos que entran al perico y salen como niños rata cagao no hable ni hacer hijos a su papa Bueno ya es tarde, tu madre está en entrada Sigue la guaracha, faltando lucas para la chicha Las polas donde Don Alirio sale más baratas Saco a bailar la dieta la tarea te la explico Con risa pa' matar cucarachas al que se duerme le jalan las patas Mucho gringo en alfargatas y mucho campesino con Jordan pirata No sé por qué hora Me creo el DJ de la fiesta y grito Que ponga niña de la zora Mami di que sí, hey mami D que sí, zora mami di que sí Ojalá que sí, mami di que sí, hey, mami di que sí, zorra, mami di que sí, ojalá que sí Algo en mi ceder una fuga de aceite, que tal si nos vamos y si encajamos como en Tetris, no importa que digas chevere o te llames Beatriz, después de los 30 todas son generación 3X, guaro entre las tetas, truco que no hacen las flacas, la novia del pillo no hace ya caña bailar, te matan, lo que viene ahora es balacera. Mano al bolsillo, fue puta, hotela guilletera. Aquí cambiamos hasta cheque, no se hazares como fue que pilas con el poco que esta casa es de bareque. Hey, vale vale vale Mujeres dos por uno, puros alcahuetes En la cultura del trueque, Nos dan puñaladas y les devolvemos ra con todos los juguetes Nuevo código de policía Lo prohíben todos En mi barrio están prohibidos los tombos perriondos. No traigas más que aquí le dan Noche de culebreros, tapes tus células Si los tuyos urbanos te es el género rural Dirige rural, militar rural No traiga más gente aquí le dan Noche de culebreros, tapes tus células Si lo tuyo suban no estás es en género rural, si rural, como está rural, espera y veré. Llegó la tropa Campeche, para la que se arreche Traigo guachi manchete, mero cachete, pa' que se apapache Tengo el cepillo, pa' ese peluche, caiga el cambuche Alpargates menos, con la corte meros Se prendió la grama, llamen los bomberos De en el descuelgue, por calles y avenidas Trociendo unas bandidas, con propuestas retorcidas Que no falte el chorro, y los meros juguetes Azotar baldosa hasta estallar cuanetes Puros alcahuetes, con plazos al aire La rula echando chispa, al alcohólico Es madre la nación sur, versando en taitasaragaste con la camada de ñotes que te genera pasarte, nativos en desmembrasa copla sádica, primarios y bastacados en la cultura mágica. No caigas más que aquí le dan, no seres culebreros, tape tus ceguras. Si los tuyos urbanos te es el género no? Dije rural, dirige rural, pinta rural, no caigas más que aquí le dan, no seres culebreros, tape tu cenduras. Si lo tuyo es urbano, este es el género rural Diga rural, grita rural Bobicat mai saragate.